Hey, buenas noches. los pues bienvenidos esta noche. Por favor, rinden un aplauso a la persona más especial, nuestro Señor Jesús. Esta canción usted la conoce. Es una de mis favoritas. Eres mi sol. Because it was Creación de siela milijonų si kurės kurės esmiano